Esto lo estrenamos hoy, ¿eh? Música nueva, esto se llama, ella está tan cargosa, se llama La Mano del Knockout, música nuevita, nuevita, aquí en la 106. Bueno, pero cambiamos de tema porque vamos a dialogar con Sebastián Borda, director del Diario La Mañana de 25 de Mayo, que hoy va a tener precisamente una convocatoria muy importante con un columnista muy conocido de la República Argentina, bueno, pero vamos a dejar que nos lo cuente. Sebastián, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, Carlos. Buenos días para todos y muchas gracias por por la deferencia de llamarnos y, y ayudarnos en la promoción de esta charla. No, un placer, un placer este, no todos los días se cumple 50 años con un medio. <risa> Sebastián, es difícil, no, no, ¿eh? es muy No, difícil. no todos los días y Y la verdad es que creo que tampoco hemos tomado todavía magnitud de lo que significa 50 años de un diario. y Pero bueno, eh, lo lindo es que lo seguimos haciendo día a día como como, como si no fueran 50, sino claro. como si fuera este, el primer día o, o, o quizá el primer día nuestro, ¿no? Claro. No de los fundadores, pero sí este de, del grupo que hoy tenemos la suerte de, de, de trabajar en un medio como este. Seguro. Sebastián, bueno, en eh, no es la única de las actividades que hubo ni, ni que habrá por el cincuentenario del diario, pero bueno, pre particularmente hoy eh, convoca la, la personalidad de un escritor, de una de las plumas eh, que últimamente está teniendo más repercusión de eh, el diario La Nación. ¿De quién se trata? Sí, Carlos Pañiz. Carlos es, Pañi, exactamente. Es, eh, quizá hoy es eh, uno de los tres columnistas más importantes que tiene el Día de la Nación. Uh -huh. El Día de la Nación se ha convertido en los últimos años en uno, en, en uno de los diarios de mayor circulación, ha crecido en su, en su venta y, y está representando un poco el pensamiento que sin ser la, la, la antítesis del mensaje oficial, uh -huh. trata de, de, de tener un, un equilibrio en su exposición y creo que un poco eso fue lo que rescatamos para para para para para buscar a quién podíamos traer eh, y que realmente pudiera aportarnos una visión de lo que nosotros queremos transmitir día a día vos yo sé que muchas veces ten la oportunidad de leernos y y, y para sí. aquellos que nos leen o para aquellos que no nos leen nosotros también tenemos una visión crítica, y, y, y, y estamos convencidos de que así tiene que ser, ¿no? Seguro. No no no arrancamos la jornada sin leer la tapa del diario, el día de la mañana. Sí. Acá se arranca religiosamente con el día de la mañana, por supuesto. Este, sí. y... Lo sé, lo sé, y, y, y a mí me da mucha satisfacción, Carlos, por una relación de amistad que, que nos conocemos hace mucho antes que yo trabajara en el diario y que vos tuviera la radio, así sí, que eh, para mí es una de verdad, es algo muy lindo. Eh, y nos podés adelantar un poquito cuál es eh, tu expectativa en base a la, a la charla de hoy, ¿Qué, en qué hay tema suponés que que Pañi va a estar este adelantando. Bueno, Pañi es, es una persona muy crítica para, para, para con muchas cuestiones que tienen que ver con con las ejecuciones del gobierno y y es una persona convencida de que esto no es un, una, una casualidad las sanciones que se toman no es eh, sino que es algo sistemático y deliberado y él va a exponer sobre eso no sobre por qué está convencido de que esto no es una cuestión fortuita ni que ni, ni, ni, ni, ni, ni siquiera inocente sino que es una cuestión Eh, de gobierno sistemático y, y y y acciones deliberadas para mantenerse en el poder a cualquier precio para, bueno, un montón de cosas que es lo que nosotros hablamos cotidianamente en el diario y que eh, creo que traerlo a Pañi personalmente para que pueda exponer sus ideas y luego la gente libremente preguntar, que de eso se trata una charla eh, creo que es algo muy lindo para nuestras comunidades y Y bueno, en este caso la hicimos en 25 de mayo, pero seguramente intentaremos hacer antes del fin de año también una charla en, en la localidad de Saladillo, así que eh, bueno, la verdad que tenemos mucha expectativa, honestamente no puedo dejar de decirte que estoy preocupado por por la lluvia, porque claro. realmente si si va a llover todo el día, mucha gente que viene de la zona a lo mejor lo va a pensar dos veces, pero bueno, yo creo que vale el esfuerzo y bueno, y realmente los esperamos. Eh, Sebastián, ¿a dónde es eh, el lugar de la convocatoria? La convocatoria es en la calle 9 y 27, uh -huh. frente a la plaza, frente a la Municipalidad de 25 de Mayo, uh -huh. en lo que es el Comité Cultural, el Café Cultura o la Biblioteca Ibarra. La Biblioteca Ibarra, ¿right? Frente eh, haciendo cruz con la Municipalidad y la y la plaza, no no no hay uh -huh. manera de perderse. Es, es una que... no hay manera de perderse, no. Y además creo que es un ámbito excelente para una charla, es un, un, un espacio realmente de los cuales los 25 años nos sentimos orgullosos y, y por supuesto quiero agradecerle el apoyo de la gente del Comité Cultural que siempre nos abre las puertas, ellos se encargan de la organización del lugar y realmente lo hacen con, con muchísimo gusto y, y nosotros nos sentimos como nuestra casa y eso es formidable. Uh -huh. ¿A qué hora está programado esto, Sebastián? Esto está programado para las 20 horas, vamos a ser bastante puntuales porque la verdad es que Pañi viene, tiene un compromiso al mediodía en Buenos Aires, eh, emprende el viaje dentro de un rato, viene, da la charla, y ni siquiera tiene la posibilidad de quedarse a cenar en Medellín no, ellos se vuelve a a Buenos Aires por un compromiso también familiar, así que eh, realmente para nosotros este el esfuerzo que está haciendo, eh, vale la pena uh -huh. que lo acompañemos. O sea que descartamos que va a ser más que puntual en el inicio de la charla, ¿no? Sí, sí, va, va, vamos a intentar que sea este lo más puntual posible. Bueno, ahí está hecha sí. la, la convocatoria, va a venir gente de toda la zona, supongo. Sí, mm -hmm. ayer nos nos confirmaba gente de Roque Pérez, de de Saladillo, de, de aquí de 25, la gente que está más complicada es en Alvear, porque claro. bueno vos sabes que... Sí, sí. Este, creo que hace un rato eh, hasta la ruta estaba cortándose. Está, estaba complicado. Así que, bueno, entendemos que hay prioridades, ¿no? Pero bueno, Seguro. si alguien quiere acercarse, para nosotros va a ser un gusto. Ahí está, a las 8 de la noche en el Comité Cultural, el Comité eh, Cultural ¿eh? haciendo Carlos cruz. Pañi, Carlos Pañi, eh, Pañi. Mm. lo organiza el día de la mañana, en el marco de sus 50 años, y si me permitís, quiero agradecer el oficio de la Municipalidad de 25 de Mayo, Carlos. Seguro, seguro. Bueno, y hubo ya otro, otros eventos, hubo eventos que tuvieron que ver que con el deporte. En realidad es un año entero de festejos, Sebastián, ¿no? Casi, <risa> podemos <risa> bueno, decirle. Bueno, sí. Es, es, eh, en, en realidad nuestra expectativa estaba quizás hacer un montón de, de, de, de, de cosas más, pero de a poquito vamos tratando de bajarlo a, a la realidad y de ir emprendiendo una a una las actividades tenemos preparadas eh, actividades de tipo deportivas que la vamos a tratar de hacer a nivel zonal eh, sobre todo para para a ver para tratar no, no de aprovechar sino de, eh, de de que brille un poco nuestra eh, particularidad regional que es, claro. es, es nuestra característica tiene que ver con nuestra esencia y, y muy pocos medios en, en el país tienen Esa, esa característica, ¿no? Entonces queremos realmente hacer algo que, que sirva a, a, a nuestra regionalidad, ¿no? Claro. Y, y a lo mejor que sea el puntapi inicial de, de una actividad que se pueda replicar años venideros. Uh -huh. Sebastián, eh, bueno, no escapa obviamente eh, una, una actividad gráfica que, que necesita dinero y necesita inversiones para funcionar todos los días, me parece alguna realidad del país, ¿no? que necesitan papel, necesitan tinta, necesitan sí. repuestos para la impresora. Eh, ¿Cómo va la actualidad y cómo va el día a día? Porque la verdad que a veces este, hoy, por ejemplo, miro el diario y hay veces que comercialmente por ahí no, no va tan bien y eh, publicar un diario a veces este, con las dificultades de vender la publicidad y el precio de tapa que no se puede subir mucho es un, como una patriada todos los días. Sí, la verdad que si uno lo dice así en, en un diario que es independiente y que no tiene ninguna vinculación con ningún poder político es como es incómodo decirlo de, de, de, de, de decirlo yo, ¿no es cierto? Es decir, sí que nosotros estamos haciendo patria me parece que tampoco la idea. Nosotros lo que buscamos es mantener un, un, una, un medio de comunicación que nació hace, bueno, 50 años y que eh, intenta mantener su esencia, intenta mantener su libertad y creo que está claro, si si el precio de un diario históricamente fue un café en un bar o un litro de leche y hoy creo que estamos cercanos a la mitad de ese valor Ajá. y que el mercado publicitario eh, lo repartimos cada vez entre seis sí. demás medios sí. Vos te imaginarás que hace 50 años cuántos medios habría en sí. una localidad como la nuestra carlos claro claro sí sí eh, y hoy eh, y es natural que así sea y es y está bien que así sea yo no voy en, no, no no estoy renegando contra el resto de los medios, vos sabés que también participo de otros emprendimientos. Sí. Sino que lo que creo es que la prensa escrita es muy valorable, hay que hay que cuidarla, hay que mantenerla y, y bueno, y, y vamos a hacer todo lo posible porque así sea. Uh -huh. Pero este año vamos a hacer un un este no nos vamos a dedicar a llorar ni a contar palias, sino que <risa> lo que vamos a hacer es es un, un, un intervalo y vamos a tratar de de disfrutar de, de, de este logro, Carlos. Eh, una cortita, bueno, viste que a mí me gusta mucho la, la tecnología, ¿no? Y sí. me, me encanta todo lo que tiene que ver con lo tecnológico, y quería también este saber cuál es la visión de meter el diario a full allí, en todo lo que tiene que ver con, con internet y todas las nuevas tecnologías que hay, qué sé yo, el ida y vuelta, el Twitter, el Facebook, sí, la actualización constante. En este momento trabajando en una página ...que queremos poder tener antes del fin de año... ...ya colgada en la web... Uh -huh. eh, ...una página muy teola... ...muy linda... ...con, con la posibilidad de... ...de tuitear... De, ...de mandar... Este, ...mensajes en el, en el momento... De, de, ...de... ...convocar a nuestros lectores... ...a través de diferentes temas... Y, ...y... ...lo estamos haciendo en conjunto con otros diarios... ...de los cuales también participamos en... ...en lo que es el suplemento de extra y demás... Eh, por una cuestión de costos por supuesto pero creo que le va a dar este, hoy un poco nuestra página web no, si uno entra hay que ser creo yo este, crítico en esto no trasluce lo que en realidad somos como medio gráfico en papel y bueno creo que eso lo, lo, lo tenemos que lograr ¿no? sí, ahí está. Eh, Sebastián bueno ahí está hecha la convocatoria para hoy a las 8 de la noche. Eh, esperemos que el tiempo acompañe un poquito más, ahí en el centro cultural, eh, haciendo cruz con la con la este, municipalidad Carlos Pañi, una de las plumas del de Diario de la Nación para festejar los 50 años del Diario de la Mañana, Sebastián, está cayendo piedra, 25 me dicen por acá así que Cuidado. Debe ser, en, debe ser en alguna zona, en, en el día de este momento no. Por suerte. Pero está muy complicado el clima, realmente Carlos. Por muy complicado. Sí, seguro. Pero bueno. bueno. Te agradezco muchísimo la, la atención, de verdad Carlos, no te quiero quitar más tiempo. De no, que vos le le impregnás un ritmo envidiable a la radio, este así que de verdad. Muchas gracias por este tiempo carlos no un placer y nos vamos a ver esta noche porque esta noche voy a estar así por supuesto quiero quiero compartir un rato con ustedes eh, en estos 50 años un ratito aunque sea de, de, de todo lo que nos dan o ya sea, es que bueno eh, una de las de las primeras personas que se interesó por la 106 fue tu papá eh, nos, sí, de, nos, nos dedicó una, una doble página cuando cuando solamente éramos una compactera dando vuelta sí. por acá Y lo que escribió prácticamente parecíamos que era la eleamos la bbc de londres así que la verdad que no, no nos vamos a olvidar nunca de eso lo vamos a tener guardado en lo más profundo del corazón y también el agradecimiento porque estuvieron presentes ustedes cuando nosotros hicimos la primera transmisión desde la ciudad de ecocochea inaugurando así una cosa como al revés de lo <ríe> al revés de lo que se hace desde capital para todo el país nosotros hicimos del interior para el interior y nos da realmente mucho placer este que también nos acompañen como como lo vienen haciendo siempre así que es un placer esta noche vamos a estar juntos y vamos a ir con bueno, muchas gracias carlos de toda toda verdad este, tanto aquel que, que sea lector de pañe y que de alguna manera comparta sus criterios sus pensamientos como aquel que, que pueda venir a di disentir lo esperamos seguro eh, esa es la idea ¿sí? uh -huh. así hay que está. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Un abrazo grande. Un abrazo a por la convocatoria. Saludos. Saludos para todos. Chau, chau. Ahí estábamos hablando con Sebastián Borda, eh, director actual director del de diario La Mañana, compartiendo esta jornada. Bueno, ahí está, en algún sector de 25, está debe estar cayendo piedra porque me lo dice por acá Andrés Avendaño y también está mandando unos mensajitos. ¿eh? ¿En qué sector? Bueno, ahí nos decía Sebastián que en el diario no, por suerte. Eh, Bueno, encima sobre llovido mojado, ¿no? En Roque Pérez hay sol. Bueno, es todo loco. Es re loco. Eh, llovía ter torrencialmente mientras estábamos hablando con Sebastián. Allí en General Alvear. Es re realmente, no sé, te descoloca el tiempo. 11.50, pausa chiquitita. Volvemos enseguida con mucho más. Dale.